Estás escuchando OIT en Radio. Pues aquí estamos en este martes 3 de marzo de 2015, cuando son las 9 y 31 minutos, las 8 y 31 en Canarias. En este magazine de OIT Radio Nacional en el que pretendemos acompañarle a lo largo de casi toda la mañana. Así que reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. ...y como no, de los compañeros que me acompañan... ...Raúl Gutiérrez, buenos días... ...Hola, buenos días... ...Juanma Sepúlveda, buenos días... ...buenos días Marina, buenos días Raúl... ...¿qué tal, ¿Qué tal noche hola. hemos pasado?... ...estoy aquí, sí, hola, hola, ¿no te oyes? ...no te oigo... ...allí... ...hola, hola, buenos días... ...ahora sí... ...hola... ...ahora... ...ahora sí podemos oír a Raúl hola, Gutiérrez... Soy, ...buenos días hola. Raúl... ...buenos días, ¿qué tal? ...¿cómo estás?... <risa> Muy bien, nada, es una, bien, una, pero... una, una, una bromita que teníamos eh, no, el, día martes, el día martes está, está bien, bien está bien Hay que empezar sí. el día con humor supuesto, Con humor del bueno Sí, porque fíjate cómo está el día ¿eh? Pero bien. no hace frío no, Pero no. es aquí, ¿no? ¿Es aquí solo o es en toda España que el cielo está... Encapotado. Pues si quieres te cuento cómo está el asunto en el norte de España, por ejemplo. La máxima 10 grados, la mínima 8, posibilidad de precipitación del 68,33%. O sea que llueve. Va a llover. <risas> viento, brisa débil con esa dirección, oeste, suroeste. En el este la máxima 18 grados, la mínima 13, posibilidad de precipitación del 24,58. Ahí no llueve. No va a llover. El viento, brisa débil con esa dirección del viento sureste. Y en el sur... ...la máxima 23 grados... ...ahí es bueno, nada... ahí ya primavera... ...total... Agosto. ...la mínima 8 grados... ...posibilidad de precipitación del 20 con 83%... ...el viento brisa con esa dirección... ...oeste, suroeste... ...y en el oeste... ...la máxima 18 grados... ...que también está muy bien... ...la mínima 10 grados... ...posibilidad de precipitación... ...del 26 con 46%... ...el viento brisa... ...con esa dirección oeste, noroeste... Uh -huh. ...o sea que aquí... No va. ¿Qué tenemos llover. de todo hoy en España en realidad? Sí, eh, lluvia calor. Bueno, pero donde hay probabilidad de lluvia realmente es en el norte. En el resto ...en Del norte que están con los ríos, madre mía. Claro, madre mía, madre mía. Estamos con 24, 20, 26, que no va a llover, que no, que no, que tú decías ayer, por ejemplo, que en Talavera no iba a llover y creo que, no, que no llovió, ¿ves? Si es es que, que soy más lista. Cielo encapotado, pero simplemente eso... o sea que eso sí, esta mañana un poquito de niebla había. Y ese ya ¿Sí, sí, sí, sí. Ajá. Además en algunas zonas eh, cerrada, cerrada, cerrada Así que todos aquellos que tengan que bajar por la Nacional 5 Desde Madrid hacia Talavera Que tengan mucho cuidado Porque hay zonas en los que los bancos de niebla Es una niebla espesa, espesa, espesísima Muy bien Pues así está el tiempo Y si quieres te cuento cómo está Quiero que me cuentes si ayer alguien tuvo suerte Pues vamos a ver pues eh... Que seguro que sí Seguro que sí Vamos a ver Las dos, las tres cifras El último número, seguro que los vendedores de, de la OID lo han dado en muchas partes sí, Yo te partes. digo que cuando no te ha tocado, pero te toca la terminación Como que te hace ilusión, porque bueno, me pues quedó. sigo jugando Sigo jugando por el mismo dinero sin gastar sí, Eso es Yo siempre digo, a ver si me dais algo que, que, que estoy comprando el euroboleto cada día y a ver si me dais algo Y efectivamente, el día que no compro, pues eh, sale Yo voy a comprar señor. el del domingo, a ver si me toca mucha pasta ¿Sí? que sí. pasa el domingo? A ver, cuéntanos Que por tres euros te puede tocar, tres eh, millones de euros, millón. ¿no? millonario. ¡Oh, super euro Sí, sí. Bueno, pues ayer no fue super euro pero fue el euro boleto del lunes, 2 de marzo. Este fue el número, el 38518, 38518 de la serie número 4004. Pues enhorabuena a todos los agraciados y recordarles que pueden seguir comprando nuestro euro boleto, el euro boleto de la OID, la organización impulsora de discapacitados en toda España, porque tiene 120 oficinas repartidas por toda la geografía española. Así que pueden comprar el euroboleto a los vendedores a pie de calle o en las oficinas, como ustedes quieran. Fíjate que nosotros eh, vamos eh, repasando también esas oficinas en cuanto al personal que trabajan en ellas. Efectivamente, porque en este magazine lo que pretendemos es eso, dar a conocer a todos nuestros compañeros, los compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados. Bueno, pues ahora yo te voy a contar que nos vamos a marchar hasta Valencia... Con Isaac Riesco, eh, compañero de, de la OID, pero vamos Valencia, a... Valencia estás tú seguro? Sí. Sí, en Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ya estabas eh, diciendo, ¿es Valencia, Raúl? Es que aquí te has equivocado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Simplemente en el texto? Has puesto que era de Salamanca. a Salamanca? <risa> sí, porque sabes y que... Y es que Isaac Riesco es de... Mm. ...de Salamanca... ...ah, es de Salamanca, ver pues claro, ...no sé por qué dice yo Valencia... ...que estaban ayer entregando ese maravilloso ah, premio... ...ah, vale, ¿ves? ...yo sabía que, que por ahí eh, estaba ¿por la cosa... ...¿por qué? Costa. ...pues porque ayer, ayer hablamos con Valencia... ...por eso, ah, con Carlos, vale, no vale, te vale, acuerdas... Sí. ...vale, una vez aclarado este asunto... ...nos quedamos en Salamanca, entonces, ¿no? ...sí, sí, y además es que ayer cuando íbamos haciendo la escaleta... y iba diciendo, mira, ya nos vamos subiendo al norte... <risa> ...pero no, tuvimos que volver al sur, a Málaga... Porque luego, en el Mundo I ¿Sí? Tendremos una malagueña, ¿no Raúl? Sí, Ramón? sí, nos vamos hasta Málaga para... Si es que cuesta despegarte del sur Para hablar con María del Carmen Montañez, <coughs> será dentro de un instante Porque nuestro compañero Juanma está por aquí Y está... nos va a contar, ¿qué nos va a traer en ese espacio musical? Que nos va a animar la mañana Eh... ¿Espacio musical? Sí Tenemos como siempre Dos secciones musicales una no, tendremos media. una porque hoy te recuerdo que tenemos el Aquí contamos todo, que es muy ah, largo ah, y que se come tu espacio musical 2 Bueno, entonces solamente una sesión musical hoy a las 10 y media Pero eh, para los románticos del día martes oh, a sí, ver, bonito, a ver, a ver. Yo sé que la mayoría de nuestros compañeros son muy románticos que nos escuchan en las delegaciones ¿no? <coughs> sí, Son sí. gente que tienen mucha aceptación sí. en cuanto a esa música en español, por sobre todas las cosas, de mm -hmm. los años 90, también de los 80, incluso hasta de los 70, diría yo. Hoy vamos a tener al cantautor de Guatemala, eh, nicaragüense, perdón, quiero decir, Ricardo Arjona. Uy, Ricardo Arjona. ¿Cuál es la particularidad de Ricardo Arjona? Que sus canciones tienen muchas metáforas, pero es un hombre que a mí me gusta sus composiciones porque es muy comprometido con temas que generalmente los cantautores y los compositores no se comprometen, homosexualidad... Eh, temas de, de discriminación, temas de la mujer también, que tiene unas canciones muy bonitas dedicadas a la mujer, y un hombre que se compromete mucho en su composición con ese tipo de de temas, ¿no? Y vamos a escuchar hoy a Ricardo Arcona, nicaragüense. No obstante, ahora ya se van comprometiendo cada vez más por la situación que vivimos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Sabemos cómo está el asunto en cuanto a corrupción... Pero él demás. se ha comprometido es, antes de es que efectiva. acontecan cosas y en ese sentido me recuerdo mucho a Silvio Rodríguez también, un gran compositor es. y cantautor cubano que era muy comprometido con temas sociales, pero son pioneros. Sí, sí, Ahora claro, por un tema como tú bien dices Porque está la situación como ay, está ay, Entonces ay. a mí ese compromiso no me vale A mí me vale el compromiso de gente que aporta a la música Pero muchas veces eh, yo me quedo siempre con los pioneros porque después, claro, es muy bonito y muy fácil subirse al carro, como quien dice, ¿no? Subirse al coche y venga, yo también voy a hacer lo mismo que hace este compositor que es muy comprometido con causas sociales Ahí es donde yo iba esto es, eh, eh, Sí, efectivamente, ahora por por el tema de la, de la situación económica que sufre España y esto de la crisis sí han salido más compositores más canciones, más composiciones más cantautores, haciendo un poco de denuncia del tema, pero yo creo que esa no es la gracia la gracia es hacer eh, hincapié en, en temas que son delicados cuando nadie se atreve, cuando nadie Nadie se atreve a cantar una canción como las que cantó Arjona en su momento Entonces yo creo que hay que darle el mérito a este compositor y cantautor nicaragüense Hay una canción que a mí siempre me ha gustado De Ricardo Arjona que se llama Se titula Me enseñaste Esa me enseñaste, canción sí. me gusta Bueno, pues desde que se lanzó Ya hace muchos años Y ¿eh? tú has escuchado Dios, Verbo y Sustantivo Sí, también También, muy buena uh -huh. Es muy buena canción La verdad es que van a disfrutar los oyentes con Ricardo Bueno, Ricardo, Ricardo Arjona nuestro invitado para Fantástico. mí Fantástico uh -huh. Pues muy bien, Juanma, y en deporte, ¿qué nos vas a contar? Eh, deporte, a, a contar de las 12, vamos a escuchar a Ricardo Ten, que es eh, nadador paraolímpico español, uno de los veteranos. Eh, yo entregaba una noticia la semana pasada que el, el Comité Olímpico Español va a, a tratar de generar más recursos económicos porque señalan ellos desde el COE... Que tiene que haber una renovación ahora mismo de deportistas paraolímpicos porque los Ricardo Ten, los Xavi Torres, eh, Teresa Perales ya tienen una edad uh -huh. que seguramente esta para a ser sus últimas paraolimpiadas. Eh, ellos vienen compitiendo desde Atlanta desde el año 96 aproximadamente en paraolimpiadas. Entonces va a llegar un momento en que físicamente ya van a sentir ese cansancio de hecho ya lo están sintiendo y muchos tienen su mente fija en las paraolimpiadas de Río Jareno 2016 y ya Xavi Torres por ejemplo ya descartó estar en Tokio el, el 2020, por lo cual tiene que haber una renovación, pero para que exista esa renovación, los recursos económicos del Comité Paralímpico Español y el Comité Olímpico Español eh, van a tener que ser... Eh, Eh, más amplio en ese sentido y tratar de tener una mayor cobertura sobre todo para las bases no para para el deporte joven con las empresas privadas que aportan también su su granito de arena en, en el tema económico para que estos deportistas puedan tener esa capacitación esos entrenos y puedan ir a participar a las series mundiales no pero cómo eh, está la cantera está bien o no? la cantera está bien sí, sí. sí yo, yo te voy a, diría... a preguntar tú que sabes más de, de esto de deporte el eh, eh, tony franco y eva moral entrarían en esa eh, sí sí eh, Eh, a ver, hay, hay, hay una diferenciación entre... Ya iba a pasar a ese tema eh, Quiero terminar un poco el, el, el tema de, de, de la renovación de, de deportistas Porque España, en las últimas Paralimpiadas En Londres 2012, ocupó un lugar 17 Y estamos hablando de más de 130 países Que se representan en las Paralimpiadas O sea, claro. es un mérito importante estar Si tú quieres, dentro de los 20 primeros eh, A nivel mundial de, la, de las Paralimpiadas Ahora, eh, yendo al tema de Tony Franco y, y, y Eva Moral ¿Qué? Eh, el, las series mundiales son las eh, competiciones que se desarrollan durante toda una temporada donde los deportistas van cogiendo puntos y el que obtenga esos puntos y se meta en un número determinado entre los 6 y 7 primeros del ranking, puede tener la opción a viajar a las Paralimpiadas. Tony Franco yo creo que lo tiene no seguro, pero en gran parte sí. Toni Franco, el triatleta paraolímpico que patrocina Ajá. a la OID. Eva Moral no puede participar porque su especialidad no está incluida en las paraolimpiadas de Río de Janeiro 2016. Por lo cual Eva quizás tendrá que esperar hasta Tokio 2020 en las paraolimpiadas de Japón para, si se incluye esa especialidad eh, que, ella, que ella compite... Eh, pueda participar en las Paralimpiadas, pero de las dos representaciones que tenemos ahora a nivel Paralímpico, eh, es Tony Franco solo el que tiene posibilidad ahora mismo, Ajá. porque se incluye su, su especialidad en, en, la, en las Paralimpiadas, de estar en Río de Janeiro, lleva como digo, tendrá que esperar, aun cuando eso no le impide a ella participar en las series mundiales, no porque eso también es entreno. Y, y, y bueno, y, y el domingo tuvimos buena noticias con los dos Porque Eva obtuvo el primer lugar en, en, en su categoría En las series mundiales ahí en Sudáfrica Y Tony Franco hizo un meritorio cuarto lugar Y siempre hemos dicho que Tony Si pudiese ser profesional y dedicarse a esto Las 24 sí. horas del día Es que yo estoy casi seguro que estaría entre los dos primeros Por no decirte que sería el número uno del mundo Entonces, esa situación también hay, hay, hay que considerar eh, en ese aspecto y, y yo creo que con Eva Morales estamos en presencia, así de, de una deportista que está llamada a ser importante en el en el paratriatlón español. Bueno, hoy vamos a escuchar a, a Ricardo Ten, como les comentaba, que es un nadador valenciano que, que ha ganado medalla incluso en, en, en Londres y, y en Atlanta. Posteriormente vamos a escuchar a tinín Pastor, que es el presidente del OID Pereda Balonmano Femenino, de nuestro equipo de balonmano femenino, que está disputando una fase importante en competición eh, de primera nacional regional castado, ¿no? ahora mismo porque eh, se, se están disputando los playoffs y si clasifica este equipo a, a la instancia final de playoff en el mes de mayo puede tener una opción de jugar en la segunda división nacional eh, en españa de, de balonmanos femeninos así es que y por supuesto también tenemos esa sección del deporte adaptado que seguimos eh, conociendo un poco más de la historia del deporte adaptado a nivel nacional e internacional así es que ese es el programa que hemos preparado para la jornada de hoy Pues un programa, como ven, muy interesante ¿Eh? ¿Ponemos algo de música? Vamos allá A ver, a ver oh, Te gusta, ¿no? Sí got you, babe They say I love won't pay the rent for it's earned Our money's all been spent I guess that's so we don't have a plot a oh. Buen final, buen final, sí señor, sí señor, en este magazine de Radio Nacional, en el que hoy martes 3 de marzo lo único que pretendemos es acompañarles, dar a conocer a nuestros compañeros y bueno, pasar una mañana entretenida, ¿no? Sí, claro que sí, porque no puedo ir con ¿Eh? Hola. Porque te has cambiado, no te has cambiado, he cambiado yo de micro. Sí, hola. Le tengo hola. abandonado ya a nuestro amigo. Sí, efectivamente, <risa> hola. A ver, ese es el principal. Sí, Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí, sí. Hola, hola. Que decía que muy bien, ¿eh? La música. Sí, señora, vaya... Eso despierta, ¿eh? Esa canción despierta. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, sí, sí. ¿Mm? I got you, babe. Qué buena. Bueno, pues efectivamente, como decíamos, después de la música nos vamos a detener en una de esas delegaciones. Eh, la de Salamanca, no la de Valencia, que la de Valencia la visitamos ayer. ¿Mm? Vamos a conocer a Isaac Riesco, ¿eh? A Ajá. ver qué dice, vamos a escucharle Vamos a ver su presentación Hola, soy Isaiar Riesco eh, En la oficina llevo un año Y soy el inspector de Salamanca Pues nada, pues encantado Isaiac eh, Pues nosotros encantados de, de tenerte aquí Dentro de los compañeros de la OID Y te preguntamos, ¿qué es lo que más te gusta de la OID? Como siempre Pues lo que más me gusta es ayudar a la gente Y al final esos lazos que consigues con los vendedores Y personas que realmente lo necesitan Claro que sí Eh, se ponen todos de acuerdo, como hemos dicho también en alguna ocasión. Ese lazo que, que se crea ¿no? con los eh, vendedores y el codear sería tras día con esas eh, personas, bueno, es normal, ¿no?, que, que esos lazos que cree, se creen. unión, claro. ¿Sí? Además que, bueno, sobre todo cuando lo pasan mal, pues es normal que se unan. Claro que sí. Eso es lo que más le gusta de la OID a isaac Y nos vamos al lado, como siempre, más personal para isaac. saber... Isaac. ¿Y por qué tengo yo isaac No sé, ¿por sí, <risa> porque te ha colado, se te ha colado una I por medio. Sí, ya, me sonaba un poco raro isaac pero bueno, digo, será así. Ahora hay unos nombres tan raros, claro, ¿verdad? Claro, efectivamente. Al pobre Isaac. Isaac. Al principio lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí claro. le has cambiado de sitio. Sí, sí. no, no, porque... Perdónanos. ¿eh? Igual te queremos, Isaac. <risa> queremos saber también qué, qué, qué escucha ¿eh? en cuanto a música mientras trabaja. ...pues eh, la radio de la OID... ...como no, oh. es la mejor opción... ...claro, por supuesto que sí... ...que es la mejor opción... ¿eh? Hombre, ...para más, para, toda esa, esa para todas las delegaciones... ...es la mejor opción, ya lo saben... ...claro que sí, ahí toman protagonismo... ...todos y cada uno de... ...bueno, los vendedores, los delegados... ...los inspectores, como escuchamos... ...todos tienen cabida... Dentro de esos compañeros de, de la OID y Mundo OID, ¿eh? que van seguidos Pero vamos al estilo, al estilo que más le gusta, concretamente, a nuestro amigo Normalmente es que me gusta la música pop comercial quizá que le gusta la música pop y nosotros eh, seguramente que vamos a tener hoy Música pop dentro de esa petición que nos hace y esa dedicatoria Pues la de Temperatura, que es de Malumba Y o se ha a todas esas personas que trabajan con nosotros Y que nos apoyan día a día Por supuesto que sí Pues venga, por todos nuestros compañeros Pero además de pop, es música más movidita Para seguir moviéndonos eh, Seguir animándonos en este, este martes 3 del 3 3 del 3, bonito Estoy calentando Estoy provocando para que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Santar el fútbol Come on, Elie Palacios. Pa suba, yes, awesome, woo! La, la si la provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, besidora, pa' que suba, suba, la temperatura. Hello, baby. La temperatura. Hey, you're a pretty boy, con Elie Palacios. Pa Con tu cintura se ajusta, cállate y no me hagas preguntar Si ese pelo lacio y esas dos mesito de gimnasio Te tienes volando en el espacio ¿Será ladrina o de Canadá? ¿Será boríto o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va oh. juro que esta noche Te sube la demónica Me estás en un mes punto a ti sí, Ese pelo lacio y esas dos mesitos de gimnasio juro que esta noche Te sube la demónica Me estás en un mes punto a ti Ready? La temperatura que va subiendo también según avanzan los días hacia la primavera, ¿verdad? Y es que según va avanzando, pues nos vamos poniendo también más romanticones. Vaya, y con ese ritmo no hemos eh, parado de movernos, así que estamos ya, bueno, con una temperatura fantástica. ¿eh? Hacemos, cuerpos <risa> Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con ese mundo y es. ...porque apostamos por el apoyo a las familias... ...en la vivienda de mayores Balcón de Gredos... ...cuidamos de los que más quieres... ...visita Balcón de Gredos en Calzadadero Pesa... ...y conoce nuestras instalaciones... ...ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional... ...orientación social y animación sociocultural... ...llámanos al teléfono 925 452 101 e infórmate... ...porque apostamos por el ap ...la organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo buscan de la Oíz porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. Has oído bien 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la Oíz. Solícitalo ya a tu vendedor habitual. Esto es Mundo Oíz con Raúl Gutiérrez. Pues nada, Raúl Gutiérrez, cuéntanos hoy, pues nada, Mundo Id. Nada, nada, nada, antes de marcharnos a Mundo Id estará diciendo Isaías, pero bueno, ¿cuántas veces me han cambiado el nombre a mí? <risa> es verdad. ¿Eh? Isaías, sí, riesgo está en que Salamanca. no, a... no. Que era Isaías, riesgo <risa> de Salamanca, inspector de Salamanca. Eh, en efecto, eh, perdónanos, Isaías, eh, pero... Es lo que tiene, ¿no? El, es un lapsus el, el coger, anotar por aquí, por allá Oye, ¿quién era? Oye, sí, ah, sí, este Tenemos 500.000 hombres, barajamos ahí 500.000 nombres ¿verdad? Sí. Tanto en un sitio como en otro Y al final no sabemos de dónde estamos muchas veces Pero bueno, es lo que tiene la radio Y es lo que tiene el, el intentar hacerlo bien Bueno, esto es lo único que demuestra Raúl Es que somos humanos sí, claro. Y nos equivocamos que bien, ¿eh? Por cierto, porque imagínate eh, Si ser somos... Ser No, eso no, no molaría, como se suele decir no, no me gusta a mí eso de ser Perfecto, la perfección no existe Gracias a Dios Bueno, vamos a, a Mundo Oíd Porque después de escuchar a nuestro compañero de la Oíd Nos quedamos en Málaga ¿eh? Nos vamos al <risa> sur Con esos 23 al gradazos sur, Al sur, sí, al sur Por eso 20, 23 grados, ¿eh? imagínate oh, Qué maravilla Bueno, pues allí nos espera María del Carmen Montañez Incautada también de la Oíd En Málaga, por ese motivo Nos eh, pusimos en contacto con ella y esta fue la conversación que tuvimos con canción incluida al final que vamos a escuchar Y te digo, te adelanto o no Que no va a ser adelanto. romanticona, seguro Yo soy aquel... <ríe> el vale. grande Exactamente, ya lo he dicho todo, ¿no? Vamos a escuchar Además has levantado la ceja igual ¿Ah, sí? Yo tengo mucha facilidad para levantar una ceja Yo también, mira ¿Sí? No, pero tienes que levantar <ríe> una, no dos Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, sí, sí sabe. Mamí, ¿Y para mover los... las orejas? También, eso es ya más complicado. Vamos a poner eh, mejor a nuestra amiga María del Carmen Montañez. Venga. Estamos eh, con María del Carmen Montañez Calderón, nos vamos hasta Málaga porque a ella también se le incautaron una serie de boletos. María del Carmen, buenos días. Buenos días. Cuéntanos cómo fue para ti ese, ese día, ese momento en el que te incautaron. ...pues la verdad me chocó muchísimo... salí justamente de la puerta de la oficina... ...cuando me pararon... ...primeramente ni se identificaron siquiera... ...y luego ya pues claro, al decirle yo que... ...por qué tenía yo que enseñarle lo que llevaba... ...pues vaya, me dijeron que la acompañara... ...lo acompañé... ...le dije que bueno, es motivo... ...que incluso yo estaba asegurada... ...que no había ningún problema... ...y yo pues nada, que no somos legales... ...digo, legales es el que no roba... Claro. El que roba, no nosotros, nosotros estamos trabajando Es decir, que no, no estabas ni, ni vendiendo en este caso No, no, no, no nada, yo iba con una bolsita metida adentro y vaya, acababa de bajar solamente el escalón de la oficina Vaya, ¿y a ti te había pasado más veces esto? Nunca ¿Nunca? Nunca, la primera vez ¿Cuánto tiempo llevas tú en la OID? Pues yo llevo ya para ocho años. ¿Ocho añitos ya? Sí, sí, yo creo que sí, por ahí anda. Vaya, ¿y, y que no te haya pasado nunca en ocho años? Eh, y así, nunca. ¿Y así a bote pronto? Que, que te suceda ahora, verdad? Sí, hombre, pues eso me chocó bastante. Me ya, chocó ya, ya, ya. ¿Sí habías oído, no obstante, de otros compañeros que les había pasado eso? Había oído, pero así de lejano. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco uh -huh. me habían comentado algo, digo, pero bueno, tampoco estamos haciendo nada malo. Estamos trabajando y no es... Ah, cosa Igual las cosas han cambiado, ¿no? Porque ahora es verdad que últimamente nos dirigimos eh, muy a menudo a Málaga ¿eh? con motivo de esas incautaciones Sí, no, ahora es horroroso Ahora es que vas por la calle y tienes que guardarlo porque están detrás tuya pero vaya, así ¿Y no por qué ha cambiado la cosa, efectivamente? Porque de ocho pues, años ahora, que ha cambiado? ¿Que, que vendéis pues, mucho más o hacéis mucha pues, competencia? Sí, vendemos, vendemos mucho más que, que la ONCE pues Tenemos bien. muchos más vendedores muchos más que compran Muchos más clientes uh -huh. Cuando tú empezasteis, ¿qué erais? ¿Unos poquitos o qué? Muy, muy poquito Ajá Muy o poquito Ocho años, o sea, te para mucho Cuéntanos cómo llegaste tú, pues, a la, a la OID ¿Cuál fue el motivo? Pues mi motivo es, pues, que yo tengo también un poquito vino galía No mucha, pero tengo, no puedo trabajar en ningún sitio Mi madre lo vendía porque ya era ella antigua vendedora Ajá Y a partir de ahí pues empecé yo a venderlo, empecé muy poquito porque no había cliente, no había que comprar, ¿eh? los clientes lo hemos hecho los antiguos. Ya, ya, ya. Sí, y sí. ahora pues sí, la verdad, se venden estupendamente bien y... Ajá, ¿no te facilitó entonces eh, que tu madre vendiera anteriormente los boletos? Un poquito eh, así, ¿no? Es que sí, hombre, sí, lo que pasa es que yo no me, no me metí en su zona, yo ah, me fui bueno. a otra. ...ah, vale, o sea que tu madre continuó... ...y tú empezaste por otro lado y ya está, ¿no?... Sí, sí, sí. ...en cuanto a clientes, ¿cómo te ha ido?... Eh, ...¿los has conseguido eh, poco a poco?... ...¿ha sido llegar en esa zona a la que hacías referencia... ...y besar el santo, ¿cómo ha sido ...no, ha costado trabajo hacerlo, los clientes me ha costado... ...porque yo, con la cosa esta de que siempre con la otra... ...de estas de boletos decía que no pagaban... ...que no hacían, que no querían... Pero bueno, gracias a Dios se han ido haciendo, se han ido haciendo y ya es que tengo clientes fijos, pero bastante vaya, te puedo decir que 80, vaya Sí, veo Fijo. que estás muy contenta, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> Eso es genial, Hombre, manejarme. para mí es un trabajo y, y yo estoy contenta porque es lo que me da de comer, lo que yo le digo a ellos cuando me pararon Claro, ¿y qué tal? Vamos a hablar de premios ahora, venga, a ver qué tal te ha ido hasta ahora, en pues... 8 años seguro que tienes que haber dado algo, seguro de, no he pasado de los 50 euros Bueno, 50 euros No he pasado los 50 euros Sí ¿verdad? Varias veces y seguida 50 euros Sí tengo que decir que mi madre sí dio Varias veces 500 Y seguido dio eh, Uno de los gordos también Ah, claro Y vaya ...sí, sí, es que conforme van las ventas en, en Málaga... ...mucha gente compra, entonces eso quiere decir sí, sí. que... ...que bueno, que los premios gordos están ahí... ...y, y tienen que llegar tarde o temprano, así que... Sí, sí que ...tú llegamos. también, te tiene que pasar eh, tres puertas sí. de lo mismo, ¿no? Yo estoy <risa> sí loquita por la 1... Claro. <risa> ...yo estoy sí loquita por la 1... ...muy bien, tus eh, clientes te piden esos números... Eh, ...esas terminaciones, oye mira, dame el 13... ...dame el 5, dame el 1... ...sí, tengo ¿eh? clientes fijos del 7... ...tengo clientes fijos del 14, 13... Y el 5, 7, 3 y 14. Son los ya. clientes que más... Y no me uh -huh. ¿Y tú no te quedas eh, con ningún número, por si acaso? Pues muchas veces sí me quedo yo. Porque claro. tengo hecho como... Eh, ...grupitos de 10. Y yo sí estoy metido también en uno de esos grupitos de 10. Uh -huh. Se salió una mujer porque... ...ya se puso mala y eso. Y me he quedado yo también. Y hay veces que me quedo con alguno. Muy bien. Y también me han tocado los 50 euros. Uh, genial. <risa> bueno, pues... Eh... Ya veo que, que la gente muy contenta también contigo, Ese, sí. esa es la tónica no habitual de cada sí, día sí, normalmente, sí. ¿no? La gente, quiero decir que es siempre amable, ¿no? Sí, sí, sí, siempre, siempre, y con ganas eso, de esperándome para comprar, de tenerle su boleto fijo, de... vaya, muchísimo. ¿Y, ¿Y tú utilizas alguna estrategia o has utilizado en algún momento alguna estrategia para intentar eh, involucrarte un poquito más y decir, de esta forma puede que venda un poco más? Pues bueno, yo pegarme mucho a la gente y estar mucho hablando con ellos y, y amistándome mucho y este va a tocar y algunas frasecillas, algunas cosillas. Ya. Hombre, también tenías buena maestra, que era tu madre, ¿no? <risa> sí. Claro, eso también hace. <risa> Oye, ¿y en cuanto anécdotas? Tienes eh, por ahí, porque en ocho años, eh, un diario da para, para ¡Ah! mucho y más, ¿eh? Seguramente que te han pasado 500.000 cosas a la hora de dar un premio, por aunque sean 50 euros, mmm, a la hora de, de, de vender, no sé, de esta terminación, de, no sé, gente que ha ido y te ha llegado un día te ha comprado 10, no lo sé. Bueno, de comprarme 10 y sí, de un nombrecito mayor de sí, si hoy me tienes que dar premio y a la, él siempre se queda con uno, con uno, este hombre que le gusta siempre el 9 o el 5. Uh -huh. Y ese día me voy, vuelvo atrás y dice... "Ven aquí." Y me dice, "Niña, ven aquí." Y digo, "¿Qué te pasa?" Y dice, ¿Tú llevas de todos los números? Digo, sí, de todos los números llevo. Dice, pues uno de uno porque hoy me va a dar premio. <risa> y, y digo, ¿para qué yo? Uno de, uno de cada uno los que quiera ¿Y cuál es el perfil de, de cliente que tienes? ¿Cómo, ¿Cómo son las personas que normalmente en ese día a día te están comprando el, el boleto? Pues tengo de todos todo. De personas mayores, jóvenes, medianas edades, tengo de todo. Sí, pero ¿juegan más los mayores que los jóvenes o no? ...sí juegan más los mayores que los sí. jóvenes... ...están sí, igual es más habituados a... ...sí, sí, juegan más... ...o con la cosa de que la cosa está mal y... Sí. ...a ver si me toca y se lo doy a mi hijo... ...o a ver si esto y se lo doy... ...juegan más los mayores... Uh -huh. ...pero vaya, tengo de todo... ...y, y tu objetivo como, como vendedora, ¿cuál es? ...mi objetivo es nada... ...seguir luchando y que la empresa... ...pues estemos como ellos dicen... ...que no seamos ilegales, que seamos legales... ...y voy a luchar por eso... ...y, y a seguir vendiendo y hasta que ya me pueda jubilar... Muy bien, pues nada, nosotros aquí en la radio siempre tenemos un, un pequeño detalle que decimos en nosotros, ¿por qué? Pues por atendernos, por estar estos en minutos aquí con nosotros hablando, nosotros os lo queremos agradecer en forma de petición, es decir, pídenos una canción que nosotros estaremos encantados de ponerte a ese artista, a esa banda que tienes ahí como favorito y que puedas dedicar esa canción a quien quieras. Jesús, ¿y ahora qué pido? Pues Mira, es, no lo... sé, la, la primera que se me viene, algo de Rafael. Rafael, qué bien, sí señora. Muy bien, pues vamos a buscar una de Rafael. ¿A quién se la querrías dedicar? Pues a mi marido. A tu marido, ¿cómo se llama él? Jesús. Jesús, ¿y qué pasa con Jesús? ¿Que te apoya mucho? Hombre, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y los niños que ¿Tenéis niños o no? Sí, dos. dos. ¿Dos? Pues ahí está sacando a la familia adelante, al menos apoyando, ¿no?, para que eso sea Exacto. así. Exacto. Que eso es, eh, también algo muy importante, ¿verdad? Pues sí, es muy importante. Pues nada, pues para ellos, para tus hijos y para tu marido y por supuesto para ti de nuestra parte Eso. también. Y para todos vosotros, muchas gracias. Un placer. Esa canción de Rafael que va a sonar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Adiós, Venga, un saludo. Hasta luego. yo te amo como yo te amo convéncete convéncete nadie te amará como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares yo con el ímpetu del viento yo te amo en la distancia y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne yo te amo como el niño a su mañana yo te amo como el hombre a su recuerdo yo te amo a puro grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana No olvides cuando caigas yo te amo tanto yo te amo tanto yo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete, convéncete, nadie te amará, que como yo te amo, como yo te amo, olvídate,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 te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.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 Todos somos hoy Con Diana González Pues sí, a quien saludamos Buenos días, Diana Buenos días, Marina, ¿qué tal? Muy bien, hoy sí que está con nosotros Porque ayer ya les contamos que se había ido a Salamanca A ver cómo se hacía entrega De esos ocho Del premio de esos ocho boletos premiados ¿No? Uh -huh. Con... 160.000 euros en total, 20.000 euros cada boleto, qué bien y que el inspector nos contaba que estaban muy contentos porque además había sido muy repartido porque había varios boletos pues que sí. habían sido comprado a medias Pues eso, lo que suele pasar, oye, con esto de la lotería es muy común, ¿no? Que entre el, gru el grupo de amigos o los compañeros del trabajo pues decidan comprar eh, bol un boleto a medias, pues ayer fue el caso que varios de los agraciados pues habían comprado ese boleto a medias y eran compañeros del trabajo, padre e hijo, que, eh, que bueno, pues decidieron jugarlo a medias y Y mira, ¿Y pues tú, les ha tocado. ¿y ¿Tú repartido. te trajiste algún boleto de ese me vendedor me traído, que reparte la suerte a medias conmigo? Me, no. Me he traído algún boleto, pero pero todavía nada, no ¿pero no sabemos. a medias conmigo, ¿no? no a medias, <risa> <risa> Mira, precisamente ayer a medias eh, lo compramos con con Chelo, eh, Chilo Fernández, director nacional de, de la BID, que fue la que decidió que venga. Lo jugábamos a medias por ser las dos compañías de la central que nos habíamos ido hasta allí, pues ayer lo jugamos a medias nosotras, así que eh bueno, a ver si tenemos suerte. Bueno, pues si te que me invitas a un café, por lo menos. Por lo menos, claro que sí, hay que celebrarlo. Pues imagínate, eh, Marina, como vivimos la mañana ayer en Salamanca. Es mucho dinerito en estos tiempos que crecen. Bueno, una delegación pequeñita, porque todavía está empezando, es una plantilla que ronda en torno a los 30 trabajadores, o sea que todavía podría crecer mucho más, pero bueno, que un premio así pues llega como caído del cielo, ¿no? Nos contaba el inspector Isaías Riesco que realmente este premio ha sido el importante, el que llega ahora, pero que premios pequeños, esos a las tres cifras o las cuatro cifras, 50 euros, 500 euros, que son muy comunes, que llegan de forma más habitual que otros, pero que bueno, que este de las cinco cifras ya lleva una temporadita sin llegar allí hasta Salamanca, y mira, el pasado 2 de febrero, tenía la suerte, esa varita mágica llegaba hasta esa zona de Castilla y León y sí, nada, bien. ayer cobraban un mesecito después esos 160.000 euros Marina, ¿qué te parece? Pues que no me importaría nada, nada, nada pillarlos. Hombre, claro que sí, pues mira <risa> si te parece vamos a escuchar a Jesús, es el compañero nuestro vendedor en Salamanca, el encargado de haber repartido la suerte entre sus clientes Pues venga Yo tengo eh, vendido 8 sí, A ver Jesús, cuéntanos ¿Cuántas primeras has dado? Oh, oh Eh, 8, 8 de ET. cuatro cifras? No, de 5. 20.000 €. No, boletos de 5. Vale. De Pero premios cuántos 2. has dado? El Pep Minty dado muchos premios de de 3 sí. cifras y de 4 Sí. Sí, sí. lo grande eh. el, el de 3, me, me, 3 sí. Este es el más importante, ¿no? sí. Bueno, contento, imagino, ¿no? Sí. Y ahora te hay que subir la venta. ¿Eh? Ahora ya esos clientes que viven al lado de los que has vendido, que sí. se enteren que, has, que has dado sí. el premio, venderán más. ¿Cuántos no, estás vendiendo ahora? Ahora, no, ahora, ahora. ahora? hoy voy a vender como una auténtica. Bueno vale. Jesús, enhorabuena. Gracias. Qué bueno, pues, pues ahí estaban las palabras de Jesús, nuestro compañero vendedor de, de Salamanca. Escuchábamos, como decíamos, a Consuelo Fernández, Chelo Fernández, directora nacional de la OID, también al inspector de Salamanca, Isaías Riesco, y ahí charlábamos, eh, bueno, pues eh, esperando que llegaran los agraciados y, y repartir esos cheques con ese dinerito para todos ellos. Ayer hablábamos precisamente de eso, de la ilusión que les hace a los vendedores, de cómo todos los vendedores coinciden en algo, y es la alegría que les produce el entregar un premio, ¿eh? es uh -huh. increíble porque además ahí sí que podemos hablar de generosidad, porque en realidad muchos de ellos no se quedan con esos boletos premiados, o sea que simplemente reparten premios claro, pues ellos se dedican a la venta no entonces evidentemente claro. no pueden comprar todo lo que venden, pues alguna vez sí que han tenido suerte y ellos han son vendedores pero también han querido pues tentar a la suerte pero bueno, repartir eh, en este caso como lo ha hecho Jesús eh, tantos premios entre clientela habitual porque Jesús ya lleva mucho tiempo trabajando con nosotros muchos años, entonces pues bueno son clientes habituales, además que cuando venían nos decían eso, muchos no quisieron eh, que les grabáramos, no querían eh, aparecer no en, en ningún medio de comunicación como afortunados, pero decían es que yo llevo comprándole a Jesús mucho tiempo y voy a seguir haciéndole porque le tengo mucho cariño porque es muy majo, porque nos trata muy bien y mira, pues ha llegado la suerte Es lo que hablaban, ¿no? Los vendedores que siempre crean lazos con esos clientes habituales Pues claro Marina, porque al final se hace una rutina, ¿no? Pues Jesús eh, creo que una de las agraciadas eh, es eh, la gerente de de, ...de un comercio por el que Jesús pasa siempre ofreciéndole el euroboleto. Y en este caso, pues mira, resultó premiado. Si te parece, vamos a conocer un poquito más eh, la delegación de Salamanca. Nos la va a presentar su inspector. Él es Isaías Riesco y esto es lo que nos tiene que decir sobre este trocito. Isaías Riesco, al que hoy que ha sido hoy nuestro compañero del día... ...y al que el pobre le hemos cambiado de nombre. Le hemos llamado Isaac, le hemos mandado a otro sitio... ...le hemos dicho que era de Valencia. Al pobrecillo, vamos, vamos, le hemos tenido recorriendo España. Pues no es Isaías Riesco. Riesco, de Salamanca, inspector. Hola, soy Isaia Riesco, soy el inspector de Salamanca y aquí estamos entregando los premios de hoy. Una mañana muy emotiva, 160.000 euros. La verdad es que sí, es algo que al final caben y sobre todo para familias que necesitan. Ha tocado en un, barro, en un barrio que la verdad es que necesitaban ese dinero. ¿Es tu primer premio? Sí. Como de la sí, la verdad es que sí, he entregado premios de tres cifras, pero este es el primero, el primero gordo. ¿Cómo fue esa mañana de un, del 3 de febrero que te enteraste que habías dado el premio la noche anterior? Pues la verdad es que movidita, porque además fue una noche que me quedé en la oficina esperando a ver el número que salía y lo vi en directo. Entonces la verdad es que muy emocionado, llamé al vendedor rápido y, y se enteró justo en ese momento. ¿Cogisteis a los agraciados? ¿Los tenéis localizados prácticamente desde primera hora? Sí, la verdad es que sí, Jesús es un vendedor que vendes normalmente siempre a la misma gente, lleva muchos años... Entonces él se encargó de al día siguiente de traer todos los DNIs y todo lo, lo necesario para entregar los premios. Bueno, el primero y esperemos que sea eso, el primero de muchos en este 2015, ¿no? Eso esperemos y que por lo menos en Salamanca se conoce un un poco más la OID y la labor que estamos haciendo aquí. ¿Qué pedirías al nuevo año? ¿Justamente ese deseo? Pues sí, la verdad es que sí, que lo disfruten este premio que han tenido y que lo gasten en lo que ellos necesitan y lo que puedan. ¿Actualmente cuántos compañeros compone la plantilla de Salamanca? Somos unos 27, lo que pasa es que bueno la plantilla al fin y al cabo en, es variable, entonces uh -huh. hay veces que gente le sale de un trabajo o gente nueva, entonces bueno, al fin y al cabo es algo rotativo. Bueno, pues hoy una mañana muy especial, pero también la que vivís cada mañana cuando... En la OIC entra formar parte un nuevo miembro, ¿no? Con una persona que lo necesita y tiene aquí una oportunidad laboral. Pues sí, la verdad es que sí, es emocionante que las personas que vienen buscado trabajo y que se le dé bien y con eso pueda salir adelante, ya que muchas de ellas son muy necesitadas y necesitan ese dinero para comer. Muchas gracias, a ellas. A ti. Pues eso, Marina, que el premio llega todos los días cuando una persona llega llamando a esta puerta, la de la organización Impulsa y Discapacitados, y encuentra una oportunidad laboral que es realmente lo que lleva buscando mucho tiempo. creo que sí, es que así como decíamos que los vendedores se alegran todos y tienen todos en común el deseo de dar premios, es verdad que todos los inspectores y los delegados también hablan de ese deseo de poder seguir dando puestos de trabajo y es que, claro... ...que cuando te viene una persona desesperada porque no tiene trabajo... ...porque no tiene un sitio donde desarrollarse laboralmente... ...que tú le puedas decir, pues yo te doy trabajo... Pues y que le cambie la cara, pues tiene que ser una satisfacción personal impresionante. Es lo mejor del día, cuando una persona está en la delegación, se marcha para casa al cerrar por la tarde, esa es la, la mejor sensación. Si te parece, Marida, vamos a escuchar a otra de nuestras compañeras, otra vendedora de Salamanca que también estaba por allí. No todos los compañeros pudieron pasarse por esa entrega de premios, ya sabes, pero bueno, alguno fue pasando a, intermitentemente a lo largo de toda la mañana y también eh, quiso hablar para estos micrófonos, los de OIT Radio. Pues venga, vamos a oírla. Dígame, ¿cómo se llama? Julia Iglesias Escribán. usted es vendetora aquí en Salamanca? Sí, llevo desde el año pasado en abril, cuando estuvo Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo le tratamos bien. aquí? Pues bien. ¿Estás de contenta trabajando con nosotros? Pues sí, estoy, sí, de momento, sí, lo que pasa es que muchas veces no estoy porque hay veces que sales a les a a vender en los bares, tenían de mala gana, no te contestan ni, en fin, y, y así a y eso tienes que aguantar. Volver y volver a si voy, si voy muchas veces a, a, a los sitios, a, a los unos sitios vuelvo, otra vez vuelvo, pero hay veces que te contestan de mala gana y ni te compran, hay otro día ayer por la mañana no vendí nada, pero luego por la tarde vendí 10. ...o sea que... ...¿Algún premio depend... importante...? ...nada, de 50 euros lo más... ...bueno, pero está contento con que lo haya ...hombre, sí, compañero. demasiado, sí, le ha tocado a un algún... ...sí, y, bueno, y mira, ojalá me tocara la menteje a él... ...que a lo mejor me tocara 500 euros... ...que, que por lo, lo menos... Todos, ...hombre, no aunque solo sean 500 euros... ...pero por lo menos te, te quitan de algún apuro... ...ojalá me toque algún día, porque... ...¿qué le gustaría...? Para este 2015, para todos los compañeros de Salamanca. Si tuviera que pedir un deseo, ¿qué pediría? Hombre, pues que más o menos que les tocara algo, por lo menos. Aunque no fuera mucho, pero por lo menos que les tocara algo, que salieran de apuros. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues esas eran las palabras de Julia, otra compañera. Desde luego, no todos quisieron hablar al micrófono porque les da un poquito de, de corte. Marina, ya sabes que eso del micro la alcachofa siempre siempre impone un poco. Pero bueno, desde aquí les mandamos un abrazo a todos los compañeros de Salamanca. Eh, ojalá, ¿no?, que lleguen muchos más premios, pero sobre todo muchos más compañeros. Que la puerta de la oficina se abra para recibir a muchos más compañeros que se conviertan en trabajadores de la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues ojalá, ojalá podamos seguir dando trabajo en esta institución que lleva 25 años ya, ¿verdad? Uh -huh. 26, Marina, 26 bueno, claro, ya está, ya hemos entrado en el, en el año en el... que celebramos el 26 aniversario efectivamente, así que bueno, pues vamos a, a por otros 26 más ¿qué te parece si sí, escuchamos una canción y como tú no hay dos, así que como tú no hay dos, Diana pues vamos a escuchar como tú no hay dos de Beatriz Luengo, ¿te parece bien? perfecto, gracias Venga. Marina ¡Venga! Yeah, they all kick up a play, a London, see? And just because I played this same tune, seeing it heard certain sound, boy, cause them can't get it them, but mine a kill them. I see tonight, this is a special social massive. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mi tanta sensación no Besar tu boca como quiero comentar. Dejemos <laughs> que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si no escoge la mañana Y no despierta entre violines y trompetas Quizás no sea de aquel fracasado poeta Cansa de besar rana y ninguna cosa sorpresa Como tú no como tú no hay Como tú? Oh, tú no como tú no que sería yo la musa de su confección Cinco viñeros, barriles de cerveza Para tu linda princesa y una botella de ron Almohada de algodón pa' dormir la siesta No te molestes si me ves que estoy despierta Yo esperaré el momento que todo se acuesta Ese será el motivo para comenzar la fiesta Y como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no como tú no oh, Como tú no como tú no dos No es la antigua Por la ventana, mami, mira Con la sabana y la silla Vamos escapando bien lejos Hazme una soña, niña Cuando se acuesten tú y lejos Yo vengo a buscarte con mi carro Solo quiero, mami, que te relajes No se falta ropa ni maquillaje Solo basta tú ah. Como tú no hay dos Como tú no hay Como tú no hay oh, Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay Oh, no, no, no ...pues continuamos aquí en el Magazine de Radio Nacional... ...después de haber escuchado... ...a nuestros compañeros Raúl Gutiérrez... ...que nos traía... ...a nuestro compañero del día Isaac... Y ...Isaac Riesgo... ...Isaías Riesgo... ...Riesgo de Salamanca... ...y también a... ...esa vendedora María del Carmen Montañez... ...que nos contaba su día a día... ...así como la experiencia que tuvo ayer... ...Diana González... ...en este Todos Somos Oír... ...en esa entrega de premios... ...que tuvo lugar ayer en Salamanca. Y tras esto, pues nos vamos a escuchar... ...ese espacio musical... ...que nos trae nuestro compañero... ...Juan Mar Sepúlveda. ¿Quién diría que el ming y la mezclilla... Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de hoy Radio Nacional en esta mañana de día martes. Siempre en nuestro horario nos damos cita durante 10 minutos para escuchar un poco de buena música, del legado musical que nos dejan grandes artistas nacionales e internacionales y conocer también una mini biografía a modo de resumen. En esta mañana nos acompaña y en los próximos minutos el cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona. Fantasía parece que el amor no entiende de ironías mi nave. Era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Al lentejó el arte un traje. Me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba mi niñaf. La la la. sola, sufro que no es lo mismo mi mujer y mi horario han abierto un abismo no se sufre ambos lados de las clases sociales usted sufre en su mansión yo sufre en los arrabales le dijo vente conmigo que sepa no estoy sufriendo al mar donde estaba entramos precisamente la abrazaba una chica mira si es grande el destino y esta ciudad es chica era mi mujer A hora de la mañana y en nuestra sección musical Estamos escuchando la música del cantante guatemalteco Ricardo Arjona Edgar Ricardo Arjona Morales nació en Jugotenango El 19 de enero de 1964 Conocido artísticamente como Ricardo Arjona Es un cantautor y músico Su música varía desde baladas a pop latino, rock pop Música cubana y más recientemente Incluye actuaciones a acapella y una mezcla de música tejana y norteña Música afroamericana y latina. Se estima que ha vendido cerca de 20 millones de discos a lo largo de su carrera y es considerado uno de los artistas más exitosos de América Latina. Conocido por su estilo lírico, Ricardo Arjona con frecuencia aborda temas de amor y temas sociales como el racismo, la homosexualidad, el secuestro, la inmigración, el aborto, entre otras Temas que pueden y muchos cantautores obviar en sus composiciones y no es el caso de Arjona. Ricardo Arjona comenzó su mejor década, la de los 90 como cantante conocido por toda América Latina. Después de unirse a Sony Music en 1990, publicó Del Otro Lado del Sol, uno de sus álbumes menos exitosos. Ese mismo año comenzó a componer canciones para otros artistas, tales como la canción Detrás de mi Ventana para el álbum Nueva Era de la cantante mexicana Yuri el año 1993. De la canción se convirtió en un éxito el año 1994, alcanzando la primera posición durante tres semanas en los Hot Latin Songs de los Estados Unidos. Hallarte. El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele el problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, quién soy yo para cambiarte? Me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema es que me gusta, el problema no es el daño. Así hemos compartido entonces esos minutos de radio en nuestra sección musical y mini biografía del cantante latinoamericano Ricardo Arjona. ¿Qué haces? En una hora más a las once y media, otro invitado de nuestra sección musical para hoy Radio. Hasta entonces. El problema no es que digas... Estás escuchando Oíd en Radio. El rincón de la asociación Con Marina Muñoz Y continuamos en el magazine de hoy radio en este espacio, el rincón de la asociación, en el que bueno pues como una asociación que lleva más de 25 años trabajando en pro de las personas con discapacidad, queremos saber también pues eh, cosas que nos afectan a todas las asociaciones. Y en este rincón de la asociación pues tenemos un espacio dedicado a las terapias alternativas. ¿Por qué? Porque todo este tipo de terapias nos ayudan especialmente a las personas con discapacidad. Y hoy en este espacio de terapias alternativas hablaremos de aromaterapia. Una pausa publicitaria y volvemos con estas terapias alternativas. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Lopera y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925452101 e infórmate. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza?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 En el rincón de la asociación hoy hablamos de terapias complementarias. Pues así es, hoy toca el turno a las terapias complementarias en algunos casos incluso... ...alternativas, aunque nosotros ya sabemos que... ...no nos gusta decir esto sí, esto no... ...son los expertos los que tienen que decírnoslo ...hoy vamos a hablar de aromaterapia... ...y para eso, tenemos al otro lado del teléfono... ...a Roberto Piero Bon... Eh, ...Piero él es el director general de Pranarom... ...una empresa especializada en aromaterapia científica... ...buenos días eh, Roberto... ...buenos días... Eh, la aromaterapia es el uso de aceites esenciales con fines terapéuticos es así es eh, la parte que estamos eh, promocionando como la escuela francesa eh, en, en, porque la otra la gente en teoría la aromaterapia es uh, según la escuela inglesa un algo más uh, superficial por vía tópica por olores por uh, masaje, bienestar, etcétera. Entonces, la aromaterapia científica es uh, justamente la, la, la utilización de los aceites por vía uh, para temas uh, terapéuticos ajá porque pranaaron lo que se dedica es especialmente a bueno es un laboratorio eh, familiar no que sí. nació en bélgica si no me equivoco sí, sí. y que se ha ido extendiendo a toda europaeuropapón canadá sí, sí, a varios países eh, pero te dijo donde la, la dificultad en excepto en francia la dificultad en los demás países es justamente Eh, dar a la gente la información correcta de que un aceite esencial es más que eh, un olor y, y que es una fuente terapéutica muy importante por sus contenidos en moléculas eh, vivas activa, eh, como las moléculas eh, sintéticas, por supuesto, mejores, uh -huh. porque son vivas. Porque ustedes lo que pretenden es llevar la aromaterapia a terapias reales de recuperación. Exacto, exacto, porque justamente los aceites esenciales, cada aceite esencial tiene uh, un montón de moléculas uh, vivas, activas. El ejemplo más, más clásico es decir que la, la Golteria, las la aceites esenciales de Golteria contienen más del 80% de moléculas de uh, salicilato de metido, que es la, el origen de la aspirina entonces ahí tenemos en eseite en ese aceite esencial tenemos la, la, la, la molécula original entre comillas de, de, de, la, de la aspirina antiinflamatorio muy muy muy importante y muy muy fuerte para eso eh, hablábamos hace unos días cuando queríamos concretar esta entrevista que uh -huh. no vale todas las plantas aunque sean de la misma variedad. Que depende exacto. incluso de la altura, de la presión, donde estén cultivados... Exacto, exacto es lo que llamamos dentro de nuestro jargón el quimiotipo. El quimiotipo va dentro de los códigos de calidad y, y justamente el ejemplo que os comenté es el ejemplo del, del monasterio, de las monjas que están en un monasterio y que por lo ser muy pocas, pues eh, tiene que trasladar a otro monasterio, y entonces ahí, después de seis meses, un año, pues empieza a enfermar, entonces eh, los médicos, pues, pregunta ¿qué habéis cambiado en vuestros hábitos? Y nada, pues no, les como antes, y comemos como antes, y claro. tomamos la... la, la, la la, la, ...el tomillo como cada, cada dos o tres veces salía y... ...entonces al final pues se dan cuenta los médicos... ...pues que la única diferencia entre un monasterio y el otro es es el tomillo... Ajá. ...porque el mismo, la misma planta, el mismo tomillo... ...pues tiene puede tener eh, quimiotipos diferentes... ...es decir, raza biológica o DNI diferente... ...y entonces que tiene moléculas importantes diferentes... En su, en su composición y que esas moléculas en un caso eran muy buenas del tomillo tuchanol que era muy bueno para el hígado y en el otro monasterio, el nuevo, pues tenía tomillo timol y el timol pues es muy dañoso para el, el hígado entonces pues se pusieron enferma las, las monjas claro, pero pero esto es, claro. esto, es, esto es un riesgo porque muchas veces eh, bueno pues leemos eh, qué sé yo pues eso el tomillo es bueno para esto o el agua de hierba luisa es bueno para esto sí. y si cogemos la planta equivocada pensando que, que nos va a causar un beneficio nos eh, estamos arriesgando eh, exacto Exacto, por eso que es muy importante cuando hablamos de aromaterapia científica, eh, la base científica es justamente el análisis cromatográfico de cada aceite esencial para ver en, en su composición y a partir de su composición y las moléculas que, que contiene, pues se puede eh, decir, pues eso es bueno, eso es eh, abortivo, eso es tóxico, eso es muy bueno para eso, muy mal. Y esas uh -huh. son moléculas que los farmacéuticos y los médicos conocen. Entonces, hablamos de, de temas concretos pero si no se hace ese análisis eh, crográfico pues el toillo por eh... ...es sí, por la tradición, sí. pues uno se utiliza, bueno lo utiliza para eso el otro para esto... ...pero justamente es muy importante saber cuál se utiliza... ...porque como el vino, como la uva, pues en función de dónde se, se coge... Eh, ...pues puede ser muy diferente, entonces siempre hay que verificar en la, en la etiqueta... Eh, ...si aparece el quimiotipo del, del, del, del aceite esencial, es uh -huh. fundamental. Eh. Bueno, ¿y nos podría poner algún ejemplo de para qué sirven los aceites esenciales... ...los más utilizados, por ejemplo? el la la la los aceites esenciales los aceites esenciales eh son de utilizable para para muchos eh, muchas patologías justamente porque tiene muchas moléculas eh, como lo he dicho, dicho Ajá, antes entonces sí. tenemos eh, antiinflamatorios antivies eh, tenemos un antibiótico que es el cápsula de orégano que es multiespectro sin efectos secundarios. Eh, sin atacar la flora intestinal eh, tenemos eh, antialérgicos, tenemos para herpes, tenemos te digo, un, la, la gran suerte o la gran calidad o, o, o, o riqueza de la aromaterapia es justamente su gran uh, palombría de, de, de, de moléculas que le que permite pues ayudar en, en un montón de patología sobre el, un, un ejemplo como que podrán entender la, la, los oyentes, es que tenemos un librito donde ponemos, solo con 12 aceites, uh -huh. eh, hay unas 100 fórmulas para tratar 300 patologías. Es decir, que podéis hacer un botiquín a partir de 12 aceites esenciales, porque tenemos 250 aceites, Madre pero mía. con 12, pues ya su contenido de cada uno ...complementa, complementado con otros... ...permite hacer fórmulas para 300 patologías. ¿Y cómo se usan estos aceites esenciales? Eh, hay tres modos eh, de, de utilización más importantes... ...la vía tópica, que es la, la clásica, la escuela inglesa... ...que yo hablaba antes, uh -huh. que es por vía tópica... ...pero también es hay que saber que un aceite... ...primero, un aceite no es un aceite... ...se llama aceite porque no, es, no se mezcla con el agua... ...pero un aceite es un líquido volátil eh, que no, además que no mancha la, ni la ropa ni nada, porque entra directamente en la, en la en la piel y da en el circuito sanguíneo, entonces la vía tópica es la más conocida y la más eh, utilizada eh, después y ah, también en esto y en las demás vías, también no todos los aceites son aptos por, por utilizar por, por vía tópica Bien. después hay la vía oral, la vía oral es justamente un tabú que vaya fuera de, de Francia la vía, top, la vía oral son aceites, no todos, por supuesto, tampoco, y en, en porcentaje, por supuesto, también muy eh, controlado, que se puede tomar por vía por vía oral, eh, porque son más efectivos en, en ese sentido, y ahí y por eso que hacemos cápsulas, por ejemplo, de, de orégano, como acabo de decirlo. Y la tercera vía es la vía inhalatoria, inhalatoria, es decir, a través de difusores ultratónicos o, o, o secos, ...donde ahí muy diluido en agua, pues se puede respirar eh, humo de eh, agua... ...y mezclarlo con algunas gotas de aceites esenciales. Uh -huh. Aceites esenciales que recomiendas, se compren en algún sitio especializado... ...para que no cometamos el error que hablábamos antes, ¿no? De que fueran eh, plantas no adecuadas o moléculas no adecuadas... Exacto. bueno nosotros estamos trabajando en prioridad con las uh, farmacias porque son los farmacéuticas que conoce ese tipo de, de, de, de plantas y, y las moléculas y, y saber si son aptas o no Pero también hay herbolarios que lo pueden tener, lo, lo que decía antes, lo más importante es el producto y el producto, que sea nuestro o de otros laboratorio, tiene que tener una identificación eh, muy muy muy completa del, de, de, de lo que contiene a nivel eh, de moléculas. ¿sí? Una de las ventajas de los aceites esenciales es que no produce efectos secundarios. En las dosis uh, propuesta y, y en las formas y tal uh, no, no, no hay efectos secundarios no es lo único que pide la reglamentación a contrario de de la, de la farmacología sintética donde le pide de, de autorizan entre comillas efectos secundarios que, que son una lista larga normalmente en la en las noticias en, en el... Uh, ...conflicto de los medicamentos... Uh -huh. que, que, ...que pueden autorizar... ...a nosotros no, no nos permite... ...ahora dentro de los límites por supuesto que hay... ...siempre puede tener un caso... ...sobre X miles de, sí. de alergia... Sí, una ...porque la gente sigue o siendo o una, una... ...una planta viva y tal... ...y hay gente que puede ser alérgico... ...a, a una molécula o un aceite esencial... ...o que, le, que no le guste también... ...porque yeah. un aceite esencial... ...pues va directamente... ...el olor da directamente al... A la cabeza y ahí no hay manera de, de parar nada, entonces, claro. eh, si tiene mal recuerdo, no, no le gustará a la gente sí. Claro, eso es como los perfumes, ¿no? Que no todos Exacto. los perfumes gustan a todo el mundo Pues los perfumes, la mayoría, son hay muchos componentes de aceite esenciales, justamente sí. Claro, porque son los que, bueno, pues nos dan Exacto, los aromas, ¿no? Exacto, pero ahí los perfumes no necesitan de esa calidad, entre comillas, de, de, de terapéutica, entonces no, es diferente en ese sentido. ¿sí? Uh -huh. Roberto, ¿qué podemos recomendar a una persona que quiera familiarizarse con la aromaterapia? ¿Dónde tiene que, que ir? ¿Cómo pues se puede formar una persona en aromaterapia? Hay, hay varios eh, pues, hay varias posibilidades, hay cursos que, que, que hacemos, que promocionamos en nuestra web donde ponemos cursos, eh, hay otras personas que hacen cursos también, tenemos un curso online también eh, a través de una colaboración que tenemos con Hola Mayo, que es eh, entonces un curso online en Eh, donde hay un curso básico, pero bastante completo, porque son el equivalente de seis días de, de cursos presenciales uh -huh. Entonces, ahí te, te da una base bastante sólida del, del, del, del, de lo que es la aromaterapia. Después tenemos eh, fascículos que distribuimos eh, gratuitamente es a, las, a los clientes de farmacia que trabaja con nosotros. Eh, es un libreto verde bastante completo también para introducirse y que explica un poco la, la, las bases fundamentales, eh, de donde hay que, que, que saber. Pero mientras tanto también hay que saber que tenemos al lado de esos aceites esenciales puros, donde hay fórmulas y de setas tenemos productos, hemos hecho nosotros mismos las mezclas de productos para varias patologías, entonces ahí sí que eh, uno puede ir a la farmacia y pedir para un mal de cabeza, para piojos, para herpes, uh -huh. para temas eh, antivirales, eh, eh antiinflamatorios, entonces ahí sí que tenemos productos ...hecho a medida, Ajá. pues ahí no hay ningún peligro y están estupendos, sí. Uh -huh. Y si no, en la página web también página hay web, una pues, descripción ahí, ahí completa el... de, de aceites... Que, ...página web que no hemos nombrado, ¿eh? que es 3w no. ahí ...hay una lista de aceites esenciales y también hay consejos profesionales... ...de cómo mezclarlos para determinadas cosas eh Exacto. bueno, bastante y hay completo. Y ahí la parte también de cosmética y ahí uh -huh. uh, otros productos para la circulación sanguínea para para uh, artrosis. Bueno, hay hay un montón de te tenemos de esa suerte que son productos que actúan muy muy rápido, entonces uh -huh. muy efectivo y eh, con muchas uh, posibilidades Uh, un, un medicamento sintético es una molécula, dos, quizás tres a, a máximo, nosotros vamos hasta 150 moléculas, Esa es la gran diferencia, es lo que a la gente al inicio le, le cuesta uh, captar es decir que un mismo un mismo aceite puede ser útil en varias patologías, como un antiviral y antibiótico y, y quizás antiinflamatorio es decir, la, la, el mismo producto puede uh, ser útil en, la, en las patología uh, patologías Y una pregunta un poquito incómoda. Bien, bien. <risa> ¿Los eh, aceites esenciales eh, producen tratamientos eh, caros o son no. asequibles a prácticamente todos los la, gobiernos? La, la inmensa mayoría son muy accesibles, son muy... Eh, ¿Cómo decirle? Eh, contra el de, de precio y accesible. Eh, son el precio de un frasco de 5 o 10 mililitros, pero que dura bastante porque trabajamos con gotas, ¿no? Claro. no son, eh, vale entre 5 y 10 mililitros. Ahora hay algunos que se que se escapan de la de la, de la, de la ley yeah. porque son aceite como la roda de Damasco, por ejemplo, que necesitamos... 4000 kilos de hoja de de sí, de hoja de de rozan sí. para para hacer un kilo de de de Ajá. de aceite esencial. Entonces claro. el precio ahí se dispara la siempre viva, también es un poco más cara, pero la mayoría, el 90%, 95% son uh, aceites que son uh, accesibles como los productos uh, igualmente, Es decir, que estamos uh, intentando justamente promover una accesibilidad de la gente a productos naturales efectivos pero a precios uh, razonables porque aquí no claro. hay no hay eh su de nadie, entonces pues hay que que competir con con con con los demás productores que hay en el mercado mhm ¿sí? uh -huh. entonces no es no es una a priori no es unatera eh, a ah, una terapia cara no para nada uh -huh. Pues Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer eh, conversar con usted, que nos cuente nos acerque a la sí. aromaterapia y seguramente volveremos a llamarle con casos concretos, a lo mejor, para que nos pueda explicar y, y hacer algún caso práctico de cómo utilizar la aromaterapia, ¿se le parece? Sí, quería que, si, si, quisiera añadir, quisiera para que la gente lo sepa también, que Por pronto estamos... Haciendo terminando el protocolo de, de, de, de estudio clínico con una asociación de, de médicos, se para la, la utilización de un compuesto nuestro, Leucard 2, para la aceititis. Entonces, pues eso es algo también donde vamos ahora más a informar a los médicos de las propiedades de los aceites esenciales y su uso para... ...para temas terapéuticos que ellos tienen cada día en su consulta. Hombre, sin duda, el hecho de que los médicos utilizaran cada vez más las medicinas naturales... ...nos ayudaría a los pacientes también a acercarnos a ellas, sin duda y sí, por eso es que hay que informarlos y, y como todos los demás el, el inicio es cuando empieza todo cuando la palabra aromaterapia se se explica un poco pues ya se, se la gente pues entiende perfectamente y y cuando ve el efecto práctico del del de los productos pues ya se se pone a la evidencia que es algo muy muy muy interesante que la gente está buscando además de, de aquí en españa no se habla mucho de los escándalos en francia y todo eso de los medicamentos uh, sintéticos pero uh, mm. cuando una, un laboratorio dice oficialmente que ha que han muerto 2500 personas y que está condenado por ello pues, sí. uh, claro <risa> la gente se puede bueno, mm. poner en algunas preguntas sobre uh -huh. sobre la, todo cuando esto está tratado exacto. con rigor científico exacto. como es el, el caso de, de su empresa exacto. Muchísimas gracias Roberto, volveremos a encontrarnos seguro. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de explicar a, a, a los oyentes eh, un poco más de la aromaterapia científica. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Bueno, pues era Roberto Piero Bon, director general de Pranarom, una empresa especializada en aceites esenciales para terapias de aromaterapia científica. Estás escuchando OID en radio. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que, por unos minutos, hablaremos de discapacidad. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. La Organización Impulsora de Discapacitados sigue entregando premios, esta vez en Salamanca. La OID ha hecho entrega en la delegación de Salamanca... ...de 160.000 euros de premio correspondientes... ...al número 45.324... ...del que se vendieron 8 boletos premiados... ...con 20.000 euros cada uno. Todos los vendedores de la OID... ...en la Organización Impulsora de Discapacitados... ...coinciden en una sola cosa... ...y es que no hay mayor satisfacción... ...que entregar un premio... ...todos los días salen a la calle a vender sus euroboletos... Con ese pensamiento, poder dar fortuna y suerte, y mejor, si es a alguien que lo necesita. Jesús Íñigo es el vendedor que repartía este premio el pasado 2 de febrero. Escuchamos a continuación al inspector de la OIZ en Salamanca, Isaías Riesgo, quien nos hablaba de este vendedor y de los premios dados. Jesús Íñigo, la verdad es muy contento, y además es un hombre que lleva muchos años con nosotros. Antes vendía a su, su hermano barrio se murió y él se quedó con, con la labor y los clientes que tenía su hermano en ese momento con premio del partido de nuestro boleto aunque ha habido algún dos boletos que han sido repartidos entre dos personas que lo han cogida a media y la verdad es que muy contentos ha salido para, para un barrio que más o menos lo necesitaba y ha sido repartido por todo salamanca que estupendo dos boletos han sido compartidos entre un par de su hijo y, y los compañeros de trabajo que sí que muy contentos Y además nos va a venir muy bien también para que Salamanca. Como han escuchado, para el delegado de Salamanca ha sido muy importante el que este premio haya sido repartido entre varias personas, porque se ha tenido la oportunidad de llegar a más gente. Por eso le gustaría en este año 2015 poder aumentar la plantilla de vendedores para poder dar trabajo a más personas con discapacidad y aquellos que estén en riesgo de exclusión social. ...pues que por lo menos tenga más gente que realmente lo necesite... ...y que le podamos ayudar desde Salamanca... ...ahora sí mismo somos un en entorno a 29 o así... ...la verdad es que somos una gran familia entre todos... ...yo creo que el mercado podría ser aumentar muchísimo más... ...y el aspecto de cada uno de los vendedores o son de pueblos o tal... ...entonces la verdad es que podría aumentar muchísimo las ventas... ...de vendedores que podemos ayudarles con esto... ...y la verdad es que sí... ...o sea de toda la gente que lo necesite se puede pasar... Y nosotros estaremos encantados de ayudarles si sí, la gente los, los apoya y y eso se nota. Y poco a poco ahora más. Entonces, es algo que tenemos todavía un camino largo por delante, pero al final lo conseguiremos. Que tengamos el apoyo total. La Delegación de Salamanca fue fundada hace unos 15 años y recordar que la Organización Impulsora de Discapacitados lleva más de 25 años trabajando en la integración laboral de las personas con cualquier tipo de discapacidad, bien sea física, psíquica o sensorial, en sus más de 120 oficinas repartidas por toda la geografía española y cuya sede se encuentra en la provincia de Toledo, en Talavera de la Reina. pues tras habernos acercado a la delegación de Salamanca, nosotros nos despedimos ya hasta mañana, eh, día en el que volveremos a la misma hora, ya lo saben. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio.